b u e n o lo encontré, ¿eh? no, sé dónde, no sé dónde estaba, pero se vino para. Creo que está en el rancho ahora, ¿no? Buen día, don Fidedino, ¿cómo le va? Hola, don Tosca, muy buenos días, ¿cómo d i c e que le va? La verdad que muy bien. Por acá se ha n u b l a d o un poquito, no sé si donde está usted está n u b l a d o también. Sí, también está bastante feo el tiempo, pero bueno, estamos entrando en época, como se dice, v i o y usted qué opina? ¿Va a empeorar un poco el tiempo? Ojalá que, que nos largue un poco de agua, porque está haciendo falta acá en el campo, ¿vio? Hace falta el agua en el campo. Sí, sí, sí. sí. Ahí está, bueno. Bueno, está el día un poco con, con el tema del Papa. Usted que se levanta temprano, ¿alcanzó a, a escuchar algo? Porque creo que no tiene tele ahí en el puesto, ¿no? No, pero he escuchado algo, sí, andan. Usted、eh, vio que se iban a reunir, se iban a reunir para rezar, para la función. Sí. Usted, ¿Usted se levantó temprano para eso o no? Y se, vos, usted sabe que el despertador puse dos: uno a la hora que tengo que venir a la radio y otro a esa hora, pero no, no me anduvo el otro. v i e e para su cumpleaños, le voy a regalar un gallo, don Tosca, ese no falla. <risa> bueno, pero va a tener que, van a tener que ser dos, dos gallos. Ahí se van a complicar con los horarios, me parece, e v i o n Y sí, porque si hubiera tenido un gallo no me hubiera despertado ahí temprano. Claro, sí, el banda va. Andaba, Yo escuché que andaba el Papa p a s e a n d o s e en un G, en un G descapotable, de ¿vio? ¿Cómo? ¿Y, y el Papa Móvil qué pasó? Eso lo que yo preguntaba me parece que se lo ha vendido el otro. <risa> eh, eh, Antes de irse, no el... sé qué habrá pasado, pero、claro. ¿vio asunto de Estado eso, dice que? De asunto de Estado es. Y sí, es preocupante, ¿vio? Por estas cosas que están pasando en el mundo.、Ajá. y así es peligroso, dice. No sé por qué. Pero no, no le pasó nada, ¿no?、Tate. Gracias a Dios que no le pase nada、Pacho、a nuestro pancho, ¿vio? Porque si no, estamos en el horno, como se dice. ¿Y, est ¿Y está contento con el Papa argentino? Y por supuesto, ¿cómo no lo、no、hubiera estado? Eh, eh... Por supuesto, mi amigo. Espere. Esperemos que ahora que tenemos papa argentino esté más comunicado con Dios y nos mande agua para el campo, Dios. Ah, <risa> bueno, por lo, por lo pronto el otro día pidió el deseo de que gane San Lorenzo y San Lorenzo ganó. Bueno, pero esas son vanidades nada más, Dios. La cosa más importante, vamos a ver si le podemos p e d i r Está bien, está muy bien. Eh, eh, don Fidedino, y vamos a recordar un poquitito al abuelo también, ¿no? ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera dicho el abuelo si hubiéramos tenido un papa argentino? ¿El abuelo don b e r í d i c o qué hubiera dicho? Y la verdad es que hubiese estado muy contento porque mi abuelo era, era muy religioso.、No、Él se、idea. levantaba todas las mañanas, cuatro, cuatro y pico de la mañana, y se rezaba un rosario junto con la patrona. A la mierda. Usted sabe que la patrona rezongaba a veces porque no era, era mujer de madrugar tanto. La abuela. Exactamente.、Ajá. Y bueno, pero s e hizo después l a c o s t u m b r e y ya medio como que me parece que rezaba más dormida que despierta, pero lo a c o m p a ñ a b a Claro, como la, la sonámbula del otro día, ¿no? Exactamente, sí. <risa> Exactamente. Está muy bien. Y para un día como hoy, que, está, que ya está de vuelta usted para, para almorzar y arrancar después en el, en el campo, seguramente. En estos horarios con el abuelo, a, a, usted a UPA, ¿no? Del abuelo contando historia e l abuelo. ¿Se acuerda de alguna para, para un día como hoy? Un día sí, t e n g o u n a Usted sabe que le he pedido a la patrona Hoy es un día especial. Disculpe que lo agarre para otro tema, ¿vio? Pero、a、hoy es、ver. un día especial para hacer un guiso carrero. Pero、eh, yo estaba adelantando eso porque no lo encontraba esta mañana cuando lo estaba llamando. Y no, yo trabajo. Usted sabe que yo trabajo por lo menos hasta las once. Claro, entonces dije yo al aire,、eh, por la radio, dije que seguramente usted se iba a comer algo de olla, no le r e para nada. No le ha acertado, mire, tendría que ser, tendría que ser divino usted, don Tosca. Claro, ¿y a s í que le va a hacer un guisito? Le dije que me haga un guiso de cuchara parada. Ah, un guiso dube, así medio seco, ¿no? Exactamente, usted clava la cuchara y se tiene que quedar ahí. <risa> eso es de cuchara parada. Eso,、vale. sí, la patrona ya le digo así, ya arranca, ya sabe ya. Ya sabe, con poco jugo. Co eso, exactamente, si no se anda chorreando por todos lados, ¿vio? Claro, claro, ahí está, buenísimo. Bueno, y volviendo al tema de, del abuelo, un día como hoy, ¿qué hubiera contado el abuelo? Bueno, usted sabe que una vez me, ac me acuerdo de una historia que me contó el abuelo de un hombre solitario. A ver. El hombre solitario dice que fue Ravicundo Moflete, era un hombre muy solitario. ¿Cómo? Casualmente, Ravicundo Moflete. ¿Qué sería cachetón el hombre? Seguramente,、sí. lo que era era un hombre de pocas palabras. Ajá. Sí, muy solitario era el hombre.、Claro. A la mujer le decían agua mineral. ¿Por qué? Porque no era ni chicha ni limonada, Dios. <risa> Eso sí. También. Y apareció un albañil en la casa y la deslumbró con el nivel a la mujer. Ajá, le sorprendió el nivel del, del albañil a la mujer. Exactamente, porque ella no lo tenía visto esa cosa. Claro. claro. Ahí se puso rezongona con el marido. ¿Por? Y hasta lo hacía madrugar para tener más tiempo para rezongarlo, mire usted. Ahí, bueno, pero eso es bastante de, del, del género, parece, ¿no? Género. Sí. p o e vengamos que sí, doctor. <risa> a b i c Un d o Moflete era u hombre apocado. Se sabe que cuando iba el boliche al resorte a tomarse una c a l i t a se llevaba el ropero. Ah, güey. Lo cargaba en un carro, lo bajaba en e l boliche,、sí. lo dentraba, pedía una copita, ¿sabe para qué? No. Se le iba a tomarlo atrás del ropero para estar solo. Escondido <risa> atrás del ropero. Exactamente, porque era un hombre Un hombre apocado, ¿vio? Claro, claro. Pocas claro. a、claro, Y a la mujer lo que más le molestaba era eso. Que no le retrucara, ¿vio? No hay peor cosa para una mujer que le digan algo y usted nada. Ni si、sí、querida, le decía. Nada.、N、el hombre clavaba la vista en el techo y ahí se quedaba como soldado. <risa> <mi hijo. risa> le largaba una parrafada de cosas y el otro, como si nada. Mire,、sí. era como, como si hace llover, pero no llueve, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Por eso u s t e le fue con el albañil. ¿A la mujer se fue con el albañil? Sí. Y Había quedado deslumbrada. Un día se fue y se lo dijo, además. ¿Sabe qué le dijo? Mirache, así no es vida ni para mí ni para Inaide. Como、Ajá. que voy a levantar mi chaparro y me mando a mudar. ¿Me v i s t e bien? Y no le contestó. Rab Rab Rabicundo no, ni pío. Claro, y no le contestó si no hablaba. Claro. La、Uf. mujer hizo un atadito con su ropa y a la puerta le comentó.、Ajá. Y no voy para la casa de mamá ni para la casa de una vendilla. Para、ah. que sepa, me voy con un hombre de, de nivel. ¿Me oíste bien? c u m e m voy con el a l b a ñ i l nomás. Claro, porque tenía un nivel el a l b a ñ i l Y había quedado sorprendida la, la mujer. Pero s que va. Bar... Se ve que a Rabicundo Moflete el informe lo sacudió en lo más profundo. Claro. Le relampaguearon los ojos. Medio se revolvió en el catre y le contestó. Ah, un, u, u, todo, un, todo un evento que le conteste. Usted verá, le dijo. Claro. Claro. La mujer pegó un portazo que temblaron hasta las arañas. <risa> Pero a las dos horas volvió. El hombre、qué? la pensó arrepentida. Pero en un s a n c i a m é n la mujer salió con las joyas, el farol, la silla y una j u n t a de gallinas ponedora, ¿vio? Casi la había olvidado. Sí, señor. Gavicundo Moflete la dejó d irse sin una palabra, como siempre, sin un reproche, sin tirar l e r i c o r n a d a Ajá. Al rato, otra vez la mujer volvió a buscar la palangana, el irrigador, las macetas con Balbón y el crucifijo de la pared. ¿Pero qué cosa? El hombre se quedó con las vistas clavadas en el techo, sin pestañear.、Claro. Como si nada, mire usted.、Claro. No quería、y、hablar. ¿Al rato? No quería hablar. No, no, no, era hombre de pocas palabras, ya le dije.、Claro. Y al rato, más que verla, la escuchó que volvía. Para llevarse el mate, las calderas, un tirabuzón, las perchas, una cómoda de cuatro cajones que se chingaban al querer cerrando. Lo dejó sin nada a Moflete. Sí, Robicundo ¿no、sabe que hizo se agarró fuerte a los largueros de catre. Pero se, se aguantó sin una palabra, sin un reproche, sin una queja e l hombre.、Claro. Eso sí, momento bravo fue cuando ella volvió otra vez. Le habrá querido llevar el catre, ¿no? Agarró las herramientas y se、ah. llevó las puertas, las ventanas, el techo y las paredes. Y antes de salir, ¿sabe qué hizo? No. Le desclavó la lona al catre y se la llevó puesta como de poncho, además. No, qué maldad. Totalmente mala la señora. Pero... Al otro día lo vio un vecino que pasaba. Moflete estaba solo en el medio del campo. Claro. El c h a v o entre los palos del catre, ¿vio? No, y me imagino que se vería de afuera porque no tenía las ventanas, las puertas, nada. Nada, estaba solo, en el medio del campo, se、claro. le había llevado todo. c、claro. l o único que le había dejado era los palos del catre. Lo...、Claro. Cuando el otro le preguntó si andaba con problemas con la mujer, conociendo el tema, Rabicundo Moflete le contestó: ¿Problema? a d é j a l a que vuelva y me va a oír esa <risa> <risa> Claro, pero. ¿Y le iba a hablar cuando volviera? Y no fe, supuestamente, no fe. Así contaba la historia de abuelo, don Tosca. Pero qué lindo. Don Fidedigno, le mandamos un saludo grande、eh, y a disfrutar del guiso de c u c h a r a parada. Muchas gracias, don Tosca. Cuando guste, acá está la estantera abierta. Saludo a la señora. Gracias, don Tosca. a d e l a d t Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ahí estábamos con Don Fidesigno, que nos contaba esta historia impresionante de Don Rombicundo Mofletes. Qué lindo. Bueno, era un tipo que no hablaba, ¿viste?